Bueno, Kaixo Sintilica.tw, eh, mtx gaude fmunean zintzilik.net web eh e, bueno, el Eta bueno, gurekin daukagu eh bueno, Irrati, sea, Ana Yarrebaden Irrati hoietako bat, Irrati libre bat. Kasuntan, honetan Iruñaldeko Irrati librea eguzki Irratia. Eta bueno, hauek ja 32 urte. 32 urte bu, 32, ba, ja pizkat eluago adira. Ba Eta, bueno, gurekin daukagu, e, zeh, ze, guzti irratiko kide bat, bueno, ba, piskat eh, kontatzeko beraiek antolatutako, bueno, kriston ekitaldi bat antolatut, dute. Eh. Eta, bueno, gurekin daukagu, Jorge, hau azaltzeko. Apa, Jorge, gaixo? Gaixo, arratzalde hona. Berdin, tio, keta porai? Bien, aquí ja un poco, pues, eh, <laughs> no lokoz, no? Porque jale, creo que no hemos cogido el callo esto de los aniversarios y hacer el maratón. Pero bueno, siempre es un trabajo extra, que ya sabéis que, que en radios como las nuestras pues lo que precisamente nos falta es trabajo. <risa> también, también nos falta trabajo y suele faltar a veces manos humanas, ¿no? También un poco, pero bueno. <risa> bueno, eh, Jorge, ¿qué te iba a decir? Eh, como has comentado, eh, bueno, vais a celebrar los 32 añicos ya y como encima lo has dicho, ya tenéis callo en hacer eh, celebraciones en formato radiofónico de estos largos, largos, largos. Que bueno, os pues, habéis currado un maratón, ¿no? Para el día, este viernes, empezáis con un maratón. Sí, eh, bueno, eh, en, sí, el aniversario fue el pasado lunes 15 de diciembre, pero bueno, solemos uh -huh. hacer ya desde hace unos 10 o 12 años, ya no me acuerdo, pues eh, decidimos que bueno que era la excusa perfecta para que normalmente pues en las radios, como digo, siempre hay trabajos o dramas... Pues para juntarse sí. y hacer unas risas, ¿no? Entonces se hace esa, esa cena, eh, más o menos en familia, aunque ha visto todo el mundo. Y luego si sí, hace cinco años, eh, bueno, eh, como consecuencia de que la radio se financia casi exclusivamente de las cuotas que pagan los ebusquides, o sea, los socios de la emisora que salen principalmente de la audiencia... Uh -huh pues todos los años andamos en, la, en el pilo de la navaja, ¿no? La, la, hay una cifra que estimamos como, como necesaria para que el proyecto existiese, que era 500 sebusquides. Uh -huh. Actualmente, pues como consecuencia de la crisis y demás, andamos en los 430, lo cual nos obliga a hacer trabajos extras para cuadrar las cuentas y, desgraciadamente, pues en Iruña, desde la prohibición de chocnas de yolanda barcina y up no hay posibilidad de hacer muchas cosas no para sacar financiación en el movimiento popular así que el maratón pues se nos ocurrió como forma de volver a seguir dando la chapa para eh, conseguir socios y es uh -huh. eso se trata de pues eso de, eh, plagiando los maratones estos benéficos que abundan por uh -huh. diferentes medios pues nosotros hacemos nuestro propio maratón auto benéfico Ahí está, Entonces, eh. y encima en fechas hay, ¿no?, unas fechas que son, <ríe> unas fechas como Navidad también, ¿no?, aprovechando un poquillo, ¿o qué? <ríe> sí, sí, la verdad es que... Bueno, se ha coincidido, ¿no?, que tenéis el Urte Muga, pero oye, mira, que ¿no? que suele ser época de, de maratones esta también, las sí, Navidades. Sí, la verdad es que no lo elegimos ahí pensando, <ríe> pensando en que se acercaba a Navidad, ¿no?, pero de alguna manera, pues, es la cuadratura del círculo, ¿no?, eh, uh -huh. No sé si a la audiencia de Gus Quirratia es precisamente muy nube, ¿no? navideña. Es que eso, eso te iba a decir. Sería una contragabona con una contra Navidad o algo así, ¿no? Sí, sí. De esa manera pues también de... Bueno, ¿no? De ofrecer la alternativa, ¿no? A, a, a, bueno, pues también es una manera de eso, ¿no? De si quieres ser altruista, pues serlo uh -huh. en cosas que, bueno, pues merecen la pena, entendemos nosotros. Sí, sí. Pues eh, lleváis ya unos cuantos años con lo que comentas, ¿no? Bueno, aparte, ya, eh, ya, ya sabemos, pues ahí en Iruña que lo tenéis bastante jodido, pues con esta con esta peña de, bueno, de, de fachas que tenéis ahí gobernando y que bueno que no hace más que fastidiar a los colectivos a la hora de, de poder autogestionarse y bueno esta es una, una forma ¿no? de, que tiene busque de, de lanzar el altavoz en sí bueno el, el, lo que como planteáis el tema de maratón vais haciendo recibiendo llamadas de gente que quiere hacerse busquide o vais eh, proponiendo pruebas o cómo como bueno, lo planteáis? Pues, normalmente como como te decía eh, pues eso, eh, siempre caracterizamos el maratón de alguna manera, ¿no? Para darle un contenido así más ficharachero el primer año, pero las 24 horas de Le Mans, entonces íbamos ah. con en torno al circuito de Le Mans. Uh -huh. El segundo, bueno, la verdad es que me ya fue cinco meses que no, pero por ejemplo hubo hubo otro que era de buscar hace la 13 14, ¿no? Entonces jugamos un poco con el tema de los timos, de tal y cual, dónde uh -huh. está la bolita y tal y cual, ¿no? Ah, eh, otro fue coincidiendo con el con el 20 con el 30 aniversario que fue en el 2012, pues 2012 una odisea en eh, una, una odisea en el espacio radiofónico, ¿no? Entonces pues, también lo caracterizamos un poco por ahí. este año, pues el tema elegido ha sido un Maratón radiofónico hacia la independencia en que bueno pues que es un proceso participativo sobre el futuro del proyecto comunicativo uh -huh. que plantea dos preguntas a la manera catalana y una vez quiere que busque la siga siendo una radio libre quiere que esta radio libre uh -huh. siga siendo independiente, entonces se supone que la gente esperamos vote sí sí sí, que sí es ¿no? lo que lo recom <risa> le recomendamos <risa> y que si es un poco coherente acto seguido pues se debería de hacer euskide porque es la manera de que de que se cumplan, ¿no? Eh, estas dos preguntas. Qué buena, qué buena. Sí, sí. Joder, pues imaginación, eh, cada año andar eh, cambiándole el planteamiento con lo que, ¿no? Con lo que cage ese año. Hostia. Pues sí, sí, ya tenéis ahí. Y bueno, ¿qué te va a comentar? Eh, bueno, aparte que después del maratón, ¿no? Según vayáis, esperemos que recojáis unos cuantas unas cuantas euskides. Eh, luego aparte os vais a celebrarlo, ¿no? Los teteos añicos. Sí, como te digo, siempre hacemos la habitual cena en una sociedad o en una peña aquí cerca de la radio que está en una manera de... Bueno, porque como actos ahora en estas fechas no faltan, ¿no? Y mil cenas y mil cosas, pues bueno, pues tampoco es que eso se convierta en la cena de doscientas personas, ¿no? Pero bueno, por, vamos más o menos una cena en familia, ¿no? Que, pues bueno, pues es la excusa, ya te digo, que normalmente, pues si sí, hay muchas alegrías en las radios libres, pero también hay muchos... Sin sabores no y a veces pues eh, incluso en las asambleas se generan tensiones, pues por la propia situación complicada de estas emisoras no y joder, pues dijimos, uh -huh. no eh, que hay que hacer también cosas en, en otros sitios que joder, pues que faciliten un poco las relaciones no entre uh -huh. entre la gente, nos echemos cuatro risas. Y desdramatizamos destram un poco, ¿no? <risa> ya, claro, <risa> no sé por claro. qué, a veces también somos tendentes ¿no? a, a dramatizar más de lo que... <risa> sí, sí. el Bueno, des, eh, de comentar, no sé si, si se me ha escapado, pero que el maratón lo el viernes de 11 de la mañana hasta el sábado a las 12, o sea, pues nada, y dale que te pego 24 horas y pico, 25, sí, ¿no? Detrás sí, se trata pues eso, de, más o menos no es obligatorio, pero todo el mundo tiene todos los programas tienen un poco se les pide que participen uh -huh. y que readapten su programa al tema que que uh -huh. se propone, ¿no? Que en este caso es este proceso participativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada uno, pues yo qué sé, pues igual el que por el que hace un programa de cine, por poner un ejemplo, pues ese día pues lo recalcariza hablando de películas que abren sobre procesos independentistas uh -huh. en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y de paso pues prioridad, pues que llamen la gente para hacerse socias y socias. Vale, vale, mira, mira. ¿Y qué te iba a comentar? Eh, lo que más has dicho, bueno, también el, el maratón se sostiene también gracias a, en parte, a que los programas que tenéis en parrilla que colaboran. ¿Cuánta gente andáis ahora? ¿Cuántos programas propios andáis en Eguzqui, por curiosidad? Pues, pues eh, eh, ahora andaremos en torno a los... 20, no, no llegaremos, yo creo que en alguno menos completamos ¿Sí? esta partida, la barrió bastante con con la rosa que básicamente a nosotros lo que nos garantiza es bueno, hace hace en el 2002 como consecuencia de una crisis de, del proyecto, una, una nueva crisis, se redefinió un poco todo el proyecto, ¿no? Y entonces ¿Sí? entendíamos que por ejemplo no era interesante el tener ...tanto programa si no se garantizaba una, una calidad por un lado... ...y luego si no se participaba en las labores bueno, de la emisora... ¿no? No, ...porque al final América. no podía ser que un colectivo... ...pues eh, se sostenga por 10 personas... ...y haya 100 personas que utilizan eh, por ejemplo el medio ¿no? Uh -huh. Entonces se eh, decidió hacerlo así... ...se empezó, se redefinió también la parrilla... Eh, ...con La Rosa cumplimos el objetivo que nos marcamos... ...de programación en Euskera... ...echando básicamente uh -huh. programas de otras radios también un poco la situación lingüística de time de Iruña claro. uh -huh. y luego pues eh, también decidimos que teníamos que tener un magazine de actualidad eh, hecho des, hecho desde iruña eh, un poco con una visión local y que la manera de hacerlo era tener a alguien eh, liberado ¿no? entonces también pues conseguimos que eh, montar eso con un liberado, lo cual pues significa también un esfuerzo extra para conseguir uh -huh. financiación. Ese programa se repite también tres veces durante el día, entonces uh -huh. es otra manera diferente de funcionar a, digamos, a los modelos que en otras épocas pues funcionaron, estuvieron muy bien, pero vamos, la radio es adaptación también, ¿no?, uh -huh. a los tiempos y a los medios, ¿no? Otra apuesta que hay ahora es con las nuevas tecnologías. Está claro que los consumos van a cambiar. Claro, Entonces, claro. Eh, por ejemplo, todo el tema podcast y todo el tema de lo digital, la radio se tiene que adaptar, ¿no? Porque ya, yo por ejemplo, ya no consumo tanto radio en analógico, pero sí bastante en digital. Sí, yo creo que eso es además la tendencia generalizada en, pues en la sociedad y también las nuevas generaciones que van viniendo también, que cada vez más... Eh, lo guste o no, bueno, que se tira también mucho más también del internet y está más lugares accesible y bueno en cierta parte también, pues bueno, ayuda a que vuestra radio o, o Sincílic o cualquier otra radio se escuche se escuche fuera ¿no? de, de las de las paredes de, de Iruña o de Orereta o de, ¿no? Fuera de las mugas de aquí Sí, eso, eso está claro que al final eso hemos dejado de ser proyectos exclusivamente locales también, ¿eh? O sea, también, decir también que Que aunque parece una tontería y normalmente nos infravaloramos, hoy coges en un buscador, se me ocurre en Google, pones, yo qué sé, eh, programa, por decirte algo, eh, el disco homenaje a Lou Reed Y resulta que lo que te vas a encontrar como segunda entrada igual es una en una entrevista en eh, uh -huh. Ebus de con el que ha hecho el disco, ¿no? Y uh -huh. y resulta que el que se está descargando esa entrevista en Herderas, vete a saber, igual está en Argentina, que ya ha uh -huh. Mira, mira, sí, sí, sí. Pues bueno, aquí aquí tenemos esa, esa ronca ese no, ese objetivo, bueno, ahí tenemos esa no es la ronca, es la ronca, pero bueno, que tenemos ahí eh, para utilizar pues los medios, ¿no? que tengamos para poder difundir la radiodifusión y bueno, Jorge, no sé si tienes algo algo que añadir eh, acerca, bueno, de de de vuestro aniversario, de lo que lo que quieras, pues bueno, lánzalo, tío. Pues de pronto no sé Cuando entré a la radio, siendo un pipilo con 14 años, siempre lo comento, pues ya tengo tengo 43, iba a decir, sí, pues ya son uh. unos cuantos años en las radios libres, ¿no? Entonces, uh -huh. jo, en aquellas épocas había dos cosas que me daban, que decía yo eso, pues pedía gente que estaba en la Eguski con 32 años y decía, guau, yo creo que no, me, no cumpliré 30 años en la Eguski, cosa que he superado, ¿no? Y de alguna manera soy un superviviente igual de las radios libres que hay por ahí, ¿no? Uh -huh. y, y luego otra es que, joder, si me habrían dicho en aquellas épocas, ¿no? ratia llegará a los 32 años y llegará a existir en el 2014. Sería ciencia ficción, ¿no? Y aquí ya. estamos. Y sin chili pues, ahí mira. está, ¿no? Entonces, sí, sí. quiere decir, sigue siendo necesario e interesante que, que sigan existiendo, ¿no? Eh, aunque tengan su, o sea, el hecho de que al final aunque seamos cuatro, no sigan cuatro, nos es parece que no sigan cuatro, haya una gente que se junte para hacer esto, yo creo que es súper positivo. Sí, sí, ahí está, ahí está. Pues comparto, comparto lo, lo lanzado, Jorge. Y bueno, desde Sintilic y Relativa, quieres que te llega pues un abrazo enorme, y, y nada, pues esperamos que el fin de semana os vea todo genial, y bueno, lo que comentábamos antes, a ver si nos vemos eh, pues dentro de poquito, cuando queráis, y bueno, y, y estamos un ratito. Vale. Sí, sí, eh, aquí encantados de que nos hagáis una visita y, pues sí, eh, también de devolverla, que para mí Oreleta es un pulvón que tengo mucho cariño. Pues mira, cuando quieras, aquí eres bienvenido, tío. Vale, bueno, ¿dónde, ¿os dónde pasa? Venga, agur,